La voy a llamar porque resulta ser que ella de vez en cuando me sopla algunos temas. Y hay un tema que es este tan obvio de recurrente tan obvio eh, esto de que los argentinos no le damos bola a ninguna ley pero no a ninguna ley y si podemos inclusive hasta como te diría deportivamente transgredir las leyes es también nos, nos da una especie de satisfacción personal y esto yo no sé cómo cómo encarar el tema de que alguna vez respetemos algunas leyes tengo algún unos ejemplos muy cercanos acá en el pueblo, en la provincia. Cuando me traslado a Buenos Aires, siempre estoy mirando a ver de qué manera transgredimos todas las disposiciones que aparezcan, conozcamos la o no las conozcamos, nos da igual. Laura Lobo, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique Pessoa. Sí, la verdad que de todo lo que dijiste es, es cierto que somos una cultura que transgrede las normas por deporte sí, sí. y que además lo tenemos totalmente naturalizado sí. a eso. Mm. Es como que, que incluso sorprende que, que nos pidieran lo contrario, ¿no? ¿Qué pretendes? ¿Que respete las normas? Sí, porque aparte ¿no? eh, te estoy escucha estás en un bar, me parece, porque escucho conversaciones, eh, pero esto es solamente sí. para aclararlo a nivel audio eh, lo que estaba pensando recién es que no no solamente transgredimos las normas, sino que a veces, a pesar de conocerlas no las conocemos es decir, las des conocemos, que ya ya es algo voluntarioso exponerse a desconocer una norma. A ver tal cual y eso implica realmente como decía, a veces me parece tan obvio, sí. pero no muchas personas se dedican a investigar eso en nuestra cultura o, sí. o en nuestra sociedad. Una de las personas que lo hizo fue un jurista muy muy importante de nuestro país que se llama Carlos Nino, Ajá. y él escribió un eh, un libro que se llama Un país al margen de la ley. Digamos, después de que sí. se puso a investigar sí. nuestra sí. relación con las normas, mm. ese fue el título que no que nos no que, que nos vino a disposición eh, bueno él usa digamos esto de la relación con las normas sí. eh, para pensarlo usa tres ejemplos uno vinculado al tránsito que mm. se nos convoca directamente sí. pero también usaba como usa como ejemplo la relación con la basura y el ambiente que en ese momento creo que no era tan claro lo que él quería decir como hoy no que realmente eso nos está impactando y nos nos está mm. avasallando el hecho de que no sabemos qué hacer con nuestra basura parece que la basura no es de nadie y no podemos como cerrar eso de que hay responsabilidad frente a lo que hacemos. Y otro ejemplo que, que también usó está vinculado con el pago de los impuestos, ¿no? Claro, como que esto que, claro. que es eh, lo social, mm. lo que compartimos, tenemos que de alguna manera también responsabilizarnos desde lo económico para poder sostenerlo. Sí, porque ahí en el eh, caso en el que... caso de los impuestos hay una especie de tira y afloje permanente, como no pagamos los impuestos, los aumentan y cuando los aumentan, los pagamos menos, con lo cual con lo cual es medio disparatado porque no tiene solución tal cual, es que en, en los tres casos él dice que caemos en una situación de anomia boba anomia. donde en realidad nos perjudicamos directamente nosotros claro. en eso digamos yo paso un semáforo en rojo porque me rebelo contra las normas o el Estado simplemente las normas no se hicieron para mí y estoy poniendo en riesgo mi vida, o sea sí, más claro que sí, eso estoy sí, contaminando sí. mi ambiente o estoy generando la imposibilidad de proyectar cosas en, en lo económico si no pago los impuestos. Ahora el tipi este ofrece alguna solución, sugiere alguna solución, indica que la educación debería transformarse para transformar al ser humano. qué, qué dice el tipito este? No, él creo que nos nos, indique, nos ofrece una gran distinción de por qué pasa esto, sí. que es como esta, esto que tenemos de construir legalidades paralelas, o sea, o ilegalidades institucionalizadas, lo sí. llama él, mm. que lo cuenta desde la época de la colonia, ¿no? Nosotros éramos un, un virreinato que tenía un puerto paralelo, de contrabando, ah, sí. con tarifas, sí. con una moneda particular y todo ya en paralelo, habíamos mm. construido una legalidad, tal vez sin comprometernos, y ahí él creo que abre una puerta para pensar, y también lo podemos pensar desde otro autor que es Castoriadis. Sí. Castoriadis diferencia las sociedades, no tal vez por un modo de gobierno o, o por cómo se organizan, sino por cómo se autodeterminan. Dice, una sociedad puede ser heterónoma o autónoma. Eh, una sociedad libre es autónoma, autónoma de construir sus propias normas. Eso es la libertad. Claro, hay hay construir nuestras propias normas. Estoy pensando y recordando algunos libros leídos en el pasado donde hay hay este un detalle, por ejemplo Rosario es una ciudad que tiene un montón de historia que tiene que ver con el contrabando y el contrabando tiene que ver justamente con la falta de pertenencia a una tierra a un lugar digamos tanta inmigración tanto que vinieron a hacerse la América o los españoles de arranque, ya haciendo cagar cuanto indio encontraba y después el virreinato y de, digamos, hay poca pertenencia, me da la sensación hablamos de patria, hablamos de soberanía, pero tengo la sensación de que parte de esa anomia es también responsabilidad de la falta de sensación de pertenencia a esta tierra Sí, tal cual eh, de hecho, yo me parece que bueno, Rosario es eh, un, un lugar, un espacio público del que ya hemos hablado, que también en el cual pueden pasar cosas sí. que en otros espacios si la gente se apropiara de ese espacio no no pasaría, Eso digamos, es. Sí. porque es mi lugar y en mi lugar esto no pasa. Sí. Sí. Eh, pero es cierto, si vos te pones a buscar de quién es este lugar, no sé cuánto se autorreferencian en decir no no me gusta esto, uh -huh. organizo esto en relación sí. a una transformación. Eh, también Nino nos ofreció una lectura de eso entendiendo que que bueno que hemos pasado por muchas situaciones y experiencias que nos han de alguna manera fragmentado o no identificado sí. con los procesos históricos que ha habido como han sido las guerras civiles uh -huh. en, el, en el siglo XIX como fueron las dictaduras en el siglo 20 sí. como son las experiencias de gobierno democrático hiperpresidencialistas mm. lo llama él Ajá. porque en realidad por más que hemos estado transcurriendo gobiernos democráticos no se ha dado esta situación de poder arrojarnos nuestras propias normas, claro. de poder decir bueno ¿qué, qué nos sirve hacer mm. en materia de tránsito, en materia de la basura materia y comprometernos todos a decir queremos que sea de esta manera siempre es impuesto por una gran figura que parece hasta una deidad en nuestra, en nuestra sí, sociedad sí, la, sí. La, el quien ocupa ese lugar ¿no? uh -huh, sí, pero aparte de eso está esa sensación de que, bueno lo que está por fuera de mí no es mío, no me pertenece que lo cuide otro esa es el, la característica del que baja la ventanilla y tira la lata vacía de lo que fuere porque total esto bueno, eso no es mío alguien lo cuidará no y eso tiene que ver con esa falta de pertenencia tenencia. Me parece que no sí, ten, me parece es, que no tiene es que no despojo ten, más grande de los despojos. Claro, pero me el, parece el que espacio, eso ¿no? eso no tiene eso no tiene arreglo. Debemos convivir con eso. No nos hagamos ilusiones al pedo, Laura, porque me parece que eso es incambiable. Ah, Ah. Yo sé yo. Uno tiene esperanza, <risa> como siempre. A sí, mí me parece sí. que, sí. que eh, tenemos un montón de salidas que sí. acá fueron, eh, de alguna manera, confluyendo en la reflexión. Sí. Pensar en el espacio como sí. como un como una institución, sí. como una gran dimensión en la cual tenemos to toda la responsabilidad, sí. toda la responsabilidad en el hacer, en la organización y en lo que acontece en ese espacio. Sí. Y es a través de las reglas. O sea, hay cosas que van a ser juntas justas para todos, hay límites que van a ser para todos, sí. hay posibilidades que van a ser para todos, y ahí vamos a construir la autonomía. Bueno, por eso digo que estamos muy lejos de eso. No, porque, digamos hay todo un proceso económico que en este momento está distrayendo los pocos esfuerzos que estamos haciendo, mirá si nos vamos a meter con la cultura y la anomia falta un rato para la cultura y la anomia, falta un rato para que metamos mano en la educación falta un rato, ahora lo que hay que hacer es juntar para comer, <ríe> esto es elemental claro es que, que también un poco de eso, eso es lo que nos hacen creer digamos que falta para poder discutir lo que nos pasa sí. siempre va a faltar algo siempre. Y en realidad de lo que nos pasa mm. es de donde se transforma digamos sí. un ejemplo de, de eso es son economías paralelas que se dan como de, yo en una una vez tuve una experiencia en uruguay donde iba al supermercado y la persona en la cual estaba parando en su casa no sabía nunca había ido al supermercado a la esquina de su casa Ajá. Y yo digo, ¿cómo puede ser que alguien no haya ido nunca al supermercado de la esquina de su casa? Sí. Me dice, porque yo compro las cosas en una feria. En una claro, feria claro. donde los mismos productores circulan por la ciudad de Montevideo sí. llevando sus productos, sí. llevando lo que elaboran mm. y ahí es una gran experiencia de autonomía y de autogobierno económico no eh, tal vez pasa por replantearnos esto la, la salida más que por esperar las grandes soluciones que no estarían llegando claro. Don Leonardo pasaba por mi casa cuando yo era chico con su carro, lo estaba en, lo empujaba él, no tenía caballo pasaba con su carro lleno de verduras y las patronas salían a la a comprar lo que don Leonardo traía desde el campo bueno, pero esto me parece que es irreversible los don leonardoses de este mundo han desaparecido todos a manos de las transnacionales a manos de quien está manejando los alimentos a manos de los súper bueno, nos, nos fuimos a ale Alejandra si, sí, de, de todo lo que esa práctica era eh, dignificante para Leonardo y sí. para toda la comunidad y para sí. esas personas que tenían ese producto que es un alimento sí. eh, que es soberanía alimentaria también, porque estamos perdiendo hasta eso, no sabemos ni qué comemos claro. eh, y bueno, es a veces empezar por lo cotidiano y a reconstruir eh, posibilidades para todos Vos decís, empecemos a buscar las ferias de barrio sí. sí bueno Empecemos a organizarnos, a organizarnos como comunidades, a vincularnos entre nosotros para poder coordinar acciones que sean Esto, ¿no? De autonomía, de, de autodeterminación aminación en estas épocas que estamos transitando repensar qué es la autodeterminación y qué es claro. lo que queremos. Sí, este yo yo te escucho, aplaudo la situación en la cual nos pones, que es una situación esperanzada y este y no quiero enmendarte la plana diciendo lo que siempre digo. Así que bueno, me gusta esta posición que tenés y esta posición no sé si llamarla esperanzada, pero bueno, mirando alguna ventanita o alguna puertita de salida de esta situación. Uh -huh. Sí, de, de poder reconstruir lo, lo, lo que somos, la humanidad misma y el intercambio de, de nuestras ideas y de nuestros haceres como sí, siempre fue. sí Laura, te mando beso grandote y te agradezco el, el esfuerzo de haberte ido a un bar porque se cortó la luz, porque se inundó no sé qué cosa. Y... <ríe> bueno, te mando... Besos a vos. Bueno, te Me mando... encanta hablar con vos, voy a hacer lo imposible para eso. <ríe> Ay, qué bueno. Bueno, beso grande. Chao chao. Chao chao. Bueno, ¿la escuchaste a Laura Lobo? ¿Y dónde la escuchas? ¿Dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste en el desconcierto?